There are ladies who just simply freeze And dare not turn away And the widows that refuse to cry Dressed in garter and bow taught to kick their legs up high In this vicious cabaret At last the 1998 show The ballet on the burning stage The documentary scene Upon the fractured screen The dreadful poem crawl Upon the front of page There's a policeman with an on his shoulder to scene whose head is on the pole. He grunts as he fills his ball bowl with feeling up on ease. He briskly fricks the tommy me, dropping the prince print.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 Buenas, buenas noches compañeros, bueno aquí aquí está otro jueves más, ¿eh? o otro jueves menos, depende como lo, lo queréis mirar, ¿Mm? un jueves menos hasta que cumpla, eh, la que yo pienso que ya es la da a la que voy a llegar, ¿eh? un jueves menos hasta que cumpla los 70 años, no sé por qué tengo yo metido en una cabeza, que yo voy a durar hasta los 70. ¿eh? Voy a durar ni menos ni más, yo hasta los 70. ¿eh? O sea que os pues quedan todavía muchos años de, ¿eh? de ni miserable por delante. Sí, porque el anedónico miserable soy yo, ya lo sabéis, ya lo sabéis, el anedónico miserable que lleve siempre, ¿eh? el, el presentador, realizador, productor, director. ¿eh? De Nedonia, ¿m? en Radio Cuca, la radio El Libro de Uvieu. Sabes que puedes sentir esta emisora a través del, del nuestro. Eh, de la nueva emisión en analógico a través del 107.3 de la FM. Tuve a punto de decir eh, como toda la vida a través del 107.3 de la FM, pero eso. A lo mejor no era tan verdad, porque no en toda la vida tuvimos en el 107.3 de la, de la frecuencia modulada. Eh, que yo recuerde, eh, cuando, cuando yo arranqué con la, con la radio, eh, estaba en el 107.0 y una compañera de trabajo muy baja que tengo eh, regalóme una pegadilla, porque ya bueno, pues conoció esta radio, Radio Cuca. Eh, mucho antes que yo, eh, antes que yo, eh, de fecho conoció la eh, cuando estaba en el 105.0 de la frecuencia modulada. Eh, de eso hay mucho tiempo ya. Pero bueno, ahora sí que sentir lo que tienes que sintonizar y el 107.3. Eh. Ya sabéis, eh, supuestamente no veo, pero bueno. hay sitios fuera de Ubiu que se coye per bien y hay sitios dentro entro la ciudad de Ubiu que no hay dios que la coye pero bueno, vosotros no desfallezcáis porque además, mira, eh, miráis la cuestión ya que como consigáis sintonizar la cuca eh, vais a enganchavos y después vais a estar tan enganchados que cuando estéis en un sitio que casi no se sintonice que se escucha con un mogollón de ruidos de fondo y tal vais a querer seguir sintiéndola igual aunque se haya sin hambre porque la cuca mola mollones mogollón y la cuca engancha Eso sí, eso sí, de una mala sin, un, sin es quien a sintonizar en el 107.3 de la frecuencia modulada, podéis intentar sintonizarla a través de la, nuestra emisión en, en digital, en, a través de internet, ¿eh? a través de nuestra página www.radiocuca.org, radiocuca.org y bueno nada pues que 31 añinos no menos que, que llevamos aquí anedonia no anedonia no lleva 31 añinos en Edonia llevan a más seis eh, o siete no sé unos cuantos unos cuantos pero no lleva no lleva 31 la que lleva 31 y la emisora sí la radio toda la radio radio Cuca, radio cucaracha Y esta noche, en Edonia, ¿eh? este programa que, que está convirtiéndose en una plaza pública de, de Radio Cuca ¿eh? En el ágora de Radio Cuca, porque por aquí pasa pasa mucha gente, tenemos cosas que, ah, oye, eh, la de Dios ¿eh? Eh, Viene mucha gente y charramos aquí tranquilamente, mucha gente de la radio, gente que no llega a la radio, pero menos, la verdad que Mm, estoy, estoy, está convirtiéndose, bueno, está convirtiéndose no, pasa de vez en cuando, coño, en un jeque que te ha convirtiéndose en ello Pero de vez en cuando somos un, un pequeño agora ¿eh? de, de Radio cuca en el sentido de que viene otra gente de la radio viene aquí a contarnos cosas ¿eh? Ese vez en cuando tuve aquí el mebigo el pistolero maniago ¿eh? Eh, el que falle el, el pistolero zurdo los sábados a las 11 de la noche ¿eh? Dime decir todos los sábados a las 11 de la noche, pero no día ser verdad, porque no deje todos los sábados Pero bueno, eh, la periodicidad y es eh, imposible de predecir O sea que no tenéis que hacer más que prender la radio, sintonizar el 107.3 o www.radiocucan.org Un sábado a esa hora, a las 11, y veremos a ver si está el pistolero el pistolero maniago o, o nunca. mucho también el, el, el trovador del club ¿eh? el, el productor, realizador y presentador y, y muchas cosas más de del programa Trovar Club, que dejó de emitirse pues bueno, hay mucho tiempo ya pero bueno, oye, eh, volverá en algún momento igual no vuelve con ese, vuelve con otro va a ser un problema, porque ¿qué voy a tener que, que cambiar el lomato, que que pone otro? nah, ese, ese está bien, joder También el otro día tuvieron aquí conmigo eh, el, el Seu Celebtu, el, de, el del Fat Club Radio Show. ¿eh? Tuvo aquí conmigo un, una noche compartiendo las la nedóneas, estaba también el, el tono del Domingo de Ramos, ¿eh? Eh, que nos lo dice, eh, eh, eh, Fat Club Radio Show todos los lunes a las 10 de la noche. Domingo de Ramos, todos to los jueves a las a ocho de la tarde. Eh, y, y curioso porque el programa llama hasta Domingo de Ramos, pero nunca no se metió en domingo, qué cosa, eh. ¿Eh? Dice que lo que lo hacía que lo hacía tono. No sé, eh, cuando estuvo aquí bauticélo como un dominguero de los ramos. Eh, pues igual ya ahí queda eso. también el el becario protoquímico que fa el programa con él ahí tengo que no pero también visiton este este programa xente de los capítulos prohibidos de corintellado hombre y es difícil que non visite este programa en quien que tenga fecho de alguna vez los capítulos prohibis de corintellado porque un programa que ye Con diferencia, el, el más veterano de la, de la emisora lleva. Eh, eh, pues. ¿Qué son? 15 años, 15 años de emisión ya, por lo menos. Eh, no, por lo menos como mínimo 16. Y no sé si alguno más todavía. No estoy ahora mismo seguro si, si 16 o 17. Muchos, muchos años. De todas maneras, ella como ella. Esta noche tenía que estar, que estar aquí compartiendo conmigo el, el programa. Otro, otro coleazo de, de la radio, otro coliazo de Radio Cuca, que ya tuvo aquí eh, en el último programa, que fue hay 15 días, o lo mayor, ahí, sí, hay 15 días que tuvo aquí el tropado del club y tuvo también el fugaz de la línea, eh, que supuestamente eh, iba esta noche a venir conmigo, eso, eso me he dicho, pero nunca. ¿no? no me va a quedar otro remedio que hacer el programa solo. Seré capaz, ¿eh? Seré quien a hacer en Adonía solo, porque últimamente ya estoy acostumbrándome, ya estoy haciéndome a que venga otra gente a a hacerlo conmigo, o sea que no sé. Y ya que ya que no os penséis, no os penséis que estoy a falar por falar porque lo de, quiero decirlo de si voy a ser capaz o no voy a ser capaz o cómo va o cómo va a ser la historia porque eh, hay muy pocas cosas que yo sería capaz de hacer solo ¿eh? Eh, a ver, yo no me llamo nedónico Miserable así porque me parezca un nombre muy guapo o, o lo que sea, llámame Lanedonico Miserable o no, porque bueno eh, el apellido, el apellido Miserable ya, bueno Sabes que la palabra miserable y polisémica eh? El eh, miserable puede pues, ser eh, a lo mejor el que el que fae mal a los demás de alguna manera, eh, que es un miserable y tal, o también puede eh, ser el, el que el que padece miseria. miserable puede eh, ser tanto el que provoca miseria como el que padece miseria. Y la miseria, como puede ser de, de muchas maneras, y otro término polisémico: eh. la miseria puede ser miseria económica, miseria física, miseria eh, emocional. Eh. Entonces, bueno, escogéis vosotros, eh, vosotros. Pero lo que debemos y era sobre todo a hablar del nombre. ¿eh? Eh, hay mucho tiempo que no que digo lo que llega la, la anedonia. La anedonia no llega un programa de radio. Bueno, también. ¿eh? Anedonia llega un programa de radio, de Radio Cuca, que se emite aquí en Radio Cuca los jueves a las 10 de la noche. Pero anedonia llega un término, ¿eh? un concepto, ¿eh? que. Eh, y un término que os uso para referirse a un concepto que tiene que ver con con el estado mental, con la salud mental ¿eh? la nedonia y un, está formada por eh, dos, dos términos eh, una partícula y un término griegos ¿eh? el término hedoné que significa placer y, y la partícula a ¿eh? que Viene a significar negación de aquello de aquello lo que precede, ¿eh? pues yo que sé, la, la a, anorexia, rexia e y comer, eh, anorexia y e en un comer. ¿eh? ¿Veis? Bueno, pues si donde y placer, que es la, la, la anedonia, ¿eh? la negación del placer, no bueno, más concretamente utiliza pa, para referirse a la incapacidad ¿eh? que tienen de algunas personas. un trastorno mental que supone una incapacidad para pa sentir placer, para considerar, para experimentar como placenteres eh, eh, pues experiencias que en algún momento si lo fueron o que en principio la población general produciría ni placer Va, a ver yo no soy un anedónico al cien por cien un anedónico de libro Yo hay cosas que me presten Pero digamos que eh, este nombre viene muy al canto porque eh, puede haber cosas que a lo mejor me presten o me faigan disfrutar. Pero lo que, lo que sí y es verdad y es que no hay ninguna que me faiga disfrutar mucho. ¿eh? Esto que me faiga mucho, ilustre un facelo. O, o que de repente sienta una explosión enorme de, de alegría, ¿eh? de, de placer, una sensación orgásmica. ¿eh? No, la verdad que, que, no hay, que no hay cosas de esas. Mm, Diferenciase mucho la, la cosa ¿eh? Eh, cuando estoy solo o cuando estoy acompañado. ¿eh? Eh, Diferenciase en mucho en el sentido siguiente y ya que hay un montón de cosas eh, que solo no me pongo fáciles, pero acompañados sí, acompañados incluso incluso disfrutales. ¿eh? Eh, en este caso lo mejor no es anedonia exactamente, lo que el, el término que sería el más adecuado para referirse a ello, sería lo mejor también apatía. ¿eh? En muchas situaciones, en muchas ocasiones yo siento apatía para para pa arrancar a hacer de alguna cosa, ¿eh? para arrancar a hacer lo que sea. Cuesta mucho arrancarme a hacer a, a a una cosa porque, ya os digo, el, el, el, el placer, el reforzamiento que experimento de hacer las cosas, yo muy pequeño, entonces claro, cuesta ponerse porque no dices, wow voy pasado de puta madre, si fue esto. Eh, no te creas, no, no lleva tanto, y además tengo una, con situaciones placenteras, un, un nivel de tolerancia, ¿Eh? Eh, la tolerancia es lo que lleva la tolerancia consiste en que bueno por ejemplo la, mmm, entiéndase muy bien con la tolerancia y con los medicamentos ¿eh? Eh, tú por ejemplo tomes un analgésico ¿eh? tomes hoy y quítate quítate los dolores ¿eh? entonces en ese sentido pues bueno eh, mmm, Podrías decir, coño, pues el analgésico con una pastilla de nalashashiku, quitas en los dolores Pero cuando ya llevas un tiempo, si el dolor ya es crónico, cuando ya llevas un tiempo tomando la, la pesellina, ¿eh? la pildolina del analgésico de, en cuestión Pues ya alguna ya no te dice, pues esto antes quitaba el dolor, pero pero ahora ya no me lo quita, eh Voy a tomar dos, a ver, y dices tú, hostia, mira, pues ahora lo que pasa es que necesito dos ibas tomando dos un tiempo lo que ocurre es que llega un momento en que sigue doliéndote igual, vuelvo a dolete y dices Hostia, pues ya que ni con dos, pues voy a tomar tres ¿Eh? y, y así sucesivamente, después lleves un tiempo tomando tres y necesitas cuatro y después necesitas cinco ¿Mm? y, y uno puede decir, coño, pues esto ya que cada vez duele más pues no necesariamente, no ya que cada vez duela más ya que cada vez desarrollaste una tolerancia mayor Con las drogas pasa lo mismo, pues eh, entiéndese muy bien con los junkies al jambar, eh, esto de toda la vida, que al principio metes un chute, nada más, pero luego tienen que meterse dos, luego tres, luego tienen que estar tu puto día metiéndose chutes porque si no pasa uno fatal. Y, y la sensación esa de, de placer que, que sentían primero con la, con la heroína corriendo ellos por los venes, ¿eh? e, al final ya no hay sensación de placer, todo lo contrario. Ye, eh, eh, sencillamente evitar la sensación de displacer ¿m? en ausencia de en ausencia de, de la droga, del jamaro. ¿m? Bueno, pues a mí podríamos decir, bueno, que me pasa un poco lo mismo, Podemos perfectamente extrapolar esta situación a muchas otras situaciones cotidianas en las que, joder, la comida, pues yo puedo decir, hola, mi comida favorita y tal. pero si te lo tienes que... Bueno, no, eso no sería tolerancia, eso sería eso sería más bien saciación Al ¿eh? hecho de que una comida eh, que te gusta la de Dios, si tienes que comela un mes seguido, mandesla, toma y no te gusta tanto. No, claro, eso eso no lle, eso no es tolerancia eso es lle... otro fenómeno ¿eh? que se llama saciación saciación sensorial específica, además. ¿eh? ¿Visteis que bien falo? Ya no hay una de términos raros, ¿eh? <risa> bueno, pero nada, seguimos con lo que tenemos. Que no se me fue la pinza, ¿eh? no se me fue la pinza. Soy capaz perfectamente de volver al sitio en el que estaba. ¿eh? Esa es una de las características de, de la leudura Que es capaz de, de, dar, de dar marcha atrás. ¿eh? Ya vos lo dije a veces. Esa es una manera de ejercitar ¿eh? la neurona. ¿eh? que una no manera de falar, lo de excercitar la neurona, vamos a decir sencillamente que yo una manera de ejercitar eh, la función, la función esta memorística o como, queréis, o como queréis llamarlo y otra cosa en la que yo estoy bastante, bastante fastidiado ¿eh? que me noto yo muy fastidiado, yo noto que, que voy a acabar muy mal cuando sea mayor ¿eh? porque si ya si ya ahora en ¿eh? los mis años que Bueno, pues que no se puede decir ni siquiera que sea un, un adulto mayor, ya sabéis que ahora eh, eh, diferencian entre los adultos jóvenes y los adultos mayores, cosas de, de, de sociólogos. ¿Mm? Eh, bueno, ya no se puede decir, bueno, igual sí, ya empieza a ser un adulto mayor. Bueno, yo igual, en, para el caso de patates, el caso es que eh, yo ya empiezo a notar muchos síntomas de esto de anomia, de, de pérdida de memoria, de, de que me cuesta un esfuerzo tremendo la recuperación de la, de la información que, ta, que tengo ahí almacenada, ¿eh? que me cuesta almacenar información nueva, esto que dicen los viejos, eh, que todos lo, lo vimos con los los viejos con, tienen empiezan a tener demencia empiezan a tener un poco de Alzheimer ¿eh? pues bueno, Alzheimer o cualquier otra demencia vamos a ver vamos que el Alzheimer una nomás, y una no más y la peor y la más grave de todas pero pero hay otros ¿eh? Eh, la gran diferencia dicen de, porque a lo mejor de algunos decís bueno y qué cuál por qué es Alzheimer y otras o no bueno pues a decir de los de los expertos yo no soy un experto, eh yo ya sabéis lo que vos digo siempre. yo soy eh mucho ¿eh? o sea que yo no soy, yo no soy maestro de nada ¿eh? hay una parte una manera guapa de decirlo que yo que, puedo decir que yo soy un hombre renacentista ¿eh? y puedo eso puedo decir eso de nada del humano ye, a ye no a mí ¿eh? bueno pues vale si queréis podéis decirlo así o si queréis podemos decir de que soy aprendiz pertenece mucho maestro de nada ¿eh? en fin yo creo que creo que igual y hasta más hasta más apropiado decirlo decirlo así no de esta manera bueno pues coño teléfono joder eh, a ver vamos a ver qué ye y quién me llama que quiere que quiero decir a, a la anedonia a ver hola buenas Bueno, eh, ¿Que? qué A ver... He ¿Es que tu no es Chus, es el que estás en la puerta ah, ¿Y por qué no entras? ¿Pues te Coño, pues abre No tengo las llaves, qué ¿Entonces qué hiciste con las llaves? como ¿Cómo que les dejaste? Pero bueno, ¿no sabías <risa> que venías a la radio? Sí, No tío, a ver, es que esto requiere una explicación porque, claro, a ver, ya que no tiene ningún sentido porque además hará frío, llueve y la de mi madre. Joder, ay dios, y qué, qué voy a tener que dejar ahora el discurso para para pa ir a abrirte a ti. Esto tremendo, eh. Ay dios, bueno anda, espera, espera ahí, espera ahí que abrimete. Ay. Joder, tremendo, ¿eh? tremendo. Hay que a hay que abrir la puerta. Bueno, pues voy de xavos con un cantar, ¿eh? Voy deseamos con un cantar que no sé cuál cuál va a ser. Eh, voy deseamos con.. Joder. Pero hay ¿eh? que estar sonando los pitíos. Los... Espera, están sonando los pitíos. A ver. Vamos a ver. Ay, joder, no me acierto a, a colgar el teléfono en el sitio. Bueno, sí. Ahí no, que Ahí está, ¿no? Vale, bien. Joder, que no, porque sigue esto sonando. Si ya... Ah, vale, porque tenía el altavoz puesto. Venga, anda, sentí. sentí este. este cantar. Hala. ahora se sí suena, mira, ves eh, este pone eh, el número ah, no, pone el número 3, vale y va con el potenciómetro 3, vale, bien, me callo y que ya llegó el fugao llegó el fugao, Fugado, saluda buenas noches eh, sí, el fugado. Eh, que digo yo que que estábamos aquí discutiendo si el, los micros que vienen una pegadilla aquí con un número eh, eh, número 1, 2, 3 y entonces sabe con qué potenciómetro van Yo, la verdad, que eh, lo que fejo yo es subir todos los potenciómetros, ¿eh? entonces ya falo y sé que por lo menos no se me va a sentir. ¿eh? Una, bueno, que esto está muy alto el fondo, y entonces lo que pasa allí es que no se me siente porque está el fondo muy alto. Que, que decía yo que yo subo todos los potenciómetros de una manera económica, ¿eh? absoluto y así no me tengo que preocupar de que sigue este y sigue el otro. Esto viene un poquitín en relación con lo que vos contaba de que les, mis neurones que. En un, eh, yo las la funciones las funciones cognitivas como con un está con cámara o se está sonando el mechero aquí del jiji <risas> ¿Qué estará haciendo fuego con un mecheru? No sé, no se me ocurre que, que ya lo que puede. En vez de un programa de radio, tío, una radio del libre con un mechero, que ¿Qué andará haciendo este hombre? Madre Dios. A ver, a ver cómo suena. Baja, mira, un mechero, joder. Ah, movides, tío. Que para la fuga con el mechero. Yo llegué. Bueno, en fin, cada uno fue lo que quiere, eh. Esta radio parece que está motero. Ya te digo. <ríe> Por lo menos. <ríe> pues nada, que decía yo que como las mis funciones cognitivas no están muy para allá. No eh, están muy para allá. Pues entonces a lo mejor mero fecho he de, de, de relacionar un número que está en una, una pegatina en un micrófono con, con el número que está en el, en el potenciómetro, pues igual yo no me cuesta trabajo hacer ese, esa relación. Entonces por eso oro todos los, todos los micros, ¿eh? Va a ser eso, oye, yo aquí cada uno tiene sus desgracias en la vida, ¿eh? Hay gente que cae una piedra arriba de un pie, ¿eh? A mí lo que me pasó y que me cayeron un montón de, de, de rayos de radiación ionizante en el corte cerebral. Cada uno tiene sus cosas, cada uno tiene sus cosas. Por eso os decía, eh, ya veis que no, no pierdo el, el filo, eh, por eso os decía que, que yo seguramente voy a llegar a viejo muy jodido. ¿no? Porque ya empecé a estar jodido ahora. ¿no? Que imaginemos pues para pa después, como cómo voy a estar, vale. Por eso claro. pues, Aunque sí, sí, sí. No, lo, no lo tengo claro, porque yo hace hace 3-4 años creo que te veía peor, y hace 6 peor, y hace 8 peor. Yo creo que al contrario, esto está involucionando. <risa> pues ya verás cuando llega los, a los 70. Los 70 ya es mi límite, ¿eh? no sé por qué. Decía los a los sintientes que, que yo no sé el motivo por qué, pero yo estoy convencido de que yo voy a vivir hasta los 70. No me borrar ni a los 50 ni a los 80, van a ser 70. No sé por qué, no me preguntes por qué, pues yo solo Yo creo que a los 60 no llegaré en mi caso, es mi teoría. No, no, te... no. yo creo que no llegaré. No, no no voy a decir que no llegaré a jubilarme porque es que me va a faltar muchísimo. Ah, eh, bueno, yo jubilarme tampoco no llego. bajo con la marcha, vale. Hostia, jubilarse hay que tener 35 años cotizados o 67. Sí, sí, únicamente que se produjera La única opción que tienes es quizá que se independizase Asturias de alguna manera Y que hiciese un régimen distinto a la ah, Sí, vale no, y, y, Otra posibilidad que tengo es que vengan los extraterrestres Invadan esto y nos conviertan A todos, en, nos inyecten ADN Propio y nos conviertan en unos híbridos Sí, que sí. es bastante más probable por ejemplo Que se une eh, a cambio <ríe> de presidente Asturias sí, ¿no? sí, sí, sí, bueno, bueno, bueno, Bastante ser. pues improbable ese señor. No, pero bueno, yo de todas maneras Ya te digo, yo quedé muy tranquilo cuando diciéndolo del retiro a los 67 con 35 años cotizados quedé muy muy tranquilo tío, en ese momento le porque dije hostia, no importa, entonces ya no llego ya no tengo que esforzarme en encontrar trabajo claro. tal, porque, oye, ya mi aire y tal, pero yo sé que al retiro no voy a llegar sí si llegas es tan poco lo que vas a disfrutar, que, que voy a disfrutarlo no se le voy a disfrutar, mi, pero a, caso, a no sufrirlo, que... En mi caso tres tiempo. años, o sea que... Claro, lo, entonces tampoco merece la pena, es, es completamente antieconómico. Por tres eso. años y además De hecho voy a llegar con les posiblemente con las funciones cognitivas pero jodidísimas, jodidísimas. ¿eh? Que por un lado dices tú joder, pues casi igual más no llegar que llegar con las funciones cognitivas tan jodíes Yo ahora que trabajo mucho con gente que tiene las funciones cognitivas jodíes oh, da un mal rollo, tío. Mal rollo ellos, no, eso eso que eso, eso no, eso es uno a lata de refresco. ¿eh? Joder, chaval, pero bueno. Estoy increíble. ¿A qué nivel ¿Y, está y qué, llegando la neuronia? ¿Qué tipo de por ejemplo, problemas cognitivos eh, son los que sueles más ver ahí? Bueno, de todo, tío. De todo en general. O sea, eh, yo trabajo con gente mayor que. A ver, ¿qué a normal? Un organismo, pues lógicamente va degenerando. ¿eh? Y degeneran todas las funciones en general. Degeneran las funciones físicas. Y, y por supuesto, los intelectuales, los cognitivos. Entonces, bueno, yo topo como hoy en día, siente con mucho problema de memoria, siente con mucho problema de, para relacionar conceptos. Eh, en general, cosas que a todos nos pueden parecer la cosa más sencilla del mundo, eh, no necesariamente. No necesariamente yeah, porque, madre, pf, yo veo cosas ahí, ya te digo, en algunos casos. Eh, va, ah, ves lo que además la persona pues tampoco tiene conciencia de, del deterioro y entonces no importa pero también por desgracia veo los que eh, si tienen conciencia del solo de deterioro y lo llevan muy mal, muy mal es que lo de tener conciencia tiene que ser brutal, ¿no? porque además eh, en muchos casos el deterioro es hasta bastante rápido ¿no? sí, sí, sí, eso ya lo peor yo bueno, por, por llegar, llegué a topar con uno que se, se colgó, se forjó Claro, yo que iba poniendo poniéndose tan jodido, que dijo, hostia, esto que quiten por saco, que eh, bueno, digo yo, que pensó esto, que sé yo lo que pensó, que no estaba nada en su cabeza, pero sí, sí, eh, a Forcos, a eh, un paisano que, que bueno, llevábamoslo muy mal, eh, llevábamoslo muy mal, porque ya lo mejor decir, si hoy si digo tres palabras, ¿y capaz de repetirles? Sí, me sí, claro que sí. Y decía él estas palabras y, y él veía que era incapaz. Y además se veía en la cara como abría la boca para repetir. Y quedaba pensando, hostia, tal, no, no, no, no podía, no podía. Y, y a los pocos días eh, enteréme que se, que, se, que se colgara, tío. Eh, tremendo, tremendo. Tal fue sacando aquí semillas a, a una cachetilla de tabaco eh, delante de la, las mesas mezcles. Y un, una cosa extraña. ¿Y algún tipo de parafilia? No, no, no es nada. No. <risa> <¿S> <risa> es? souvenir Desde que hay un programa de parafilias ¿eh? También. Bueno, un poquitín. ¿no? Falé de alguna parafilia. Nada más. Aunque, bueno, parafilias por haber, hay muchas, ¿eh? Yo, la parafilia más rara que te puedo Hubo un tiempo que me dediqué, hay años, cuando, cuando empezaba a furular esto de Internet, que el otro día enteréme, chaval, que la primera conexión a, a, a Internet que en España y tal, que fue en el... lo que, que, es, que se tiene el 94. ¿Y que, de dónde fue? ¿Cómo fue esa historia? De que, que no, no, tío, nada de... no, yo muy poco. Yo que el otro día, por lo visto, festeció es el Día Internacional de Internet. Todo tiene su Día Internacional. Ayer día era el Día Internacional del Libro. Y hoy, hoy estoy seguro, absolutamente seguro, que ya es el Día Internacional de algo. No sé de qué, pero... ...si nos metemos en la página de la, de la ONU o una movida así... estoy segurísimo de que hoy es el Día Internacional de Algo... ...pero bueno... ...el caso ya que hubo un día que fue el Día Internacional de Internet... ...y entonces contaban historias... ...y, y creo que contaron que la, la primera conexión... ...fíjese desde una universidad... ...o lo que pasa que no me acuerdo con universidad... ...creo que la, la Complutense sería... Bueno, no sé. Pu puede ser, yo porque no existe universidad militar... ...si no diría universidad militar... <risa> Oye, pues, no, yo de todas maneras digo la Complutese, porque ya la, la universidad, digamos, por defecto, tú fales de una universidad española y ya la Complutese. ¿no? Sí, sí, porque aunque la autónoma suena mejor, porque parece que suena más progre el hecho de ser autónoma, luego nah, realmente de autónoma no de, tiene nada, pero... Nada no, nada de nada, y además si dices la autónoma no te queda claro si es la autónoma de Madrid, la autónoma de Barcelona, sí, y... Y, y, nada. y ahora, por cierto, tengo la duda, ¿cuál es de una de las dos? No sé si es la Complutese autónoma, yo creo que es autónoma, pero no estoy seguro... quizás sea Complutense, una de las dos es eh, Rector, el Fiu de Santiago Carrillo padre, que es un tipo no. bastante despreciable que hace poco pues eh, no, ha, ha, el padre. hace poco pues bueno eh, tuvo ahí un conflicto o el conflicto este muy gordo, un encierro que había creo en la Complutense, el encierro este que había que había 50 estudiantes, al final fueron detenidos Madre por, de eh, por eh, causar destrozos dentro, tal y el que primero denunció fue el Rector, que es el Fiu de Carrillo <risa> que es un tipo completamente bueno, es el que comentas, como el tal como el padre Bueno, pues no, no sé la verdad si llega la de Madrid o la de Barcelona. De todas maneras, el rollo este del internet, yo creo que fue seguro la Complutense, porque si no sabes cuál fue. La sí, pues fue la Complutense. y llega la Complutense. Que la... Yo no me muevo guapo, que llegue curioso, porque Complutense llega el gentilicio de Alcalá de Henares. No tiene que ver. Ajá. Yo, yo entré, me lo tuve, No piensas que. Pues aquí no están Alcalá de Henares, la universidad. No en Alcalá de Henares. No, está, en, está en Ciudad Universitaria, está en. Está en Madrid o algo norte, pero no, no está desde Alcalá de Henares. Encima. O sea, tiene gente que Alcalá de Henares que no tiene que ver con Alcalá de Henares y para arriba no está en Alcalá de Henares. Eh, y, y es tremendo, pero bueno. Razón de más porque fue el primer sitio donde se conectaron a Internet, por lo claro, visto. Claro. Y creo que fue en el 94, ¿eh? ¿Eh? Y una cosa curiosa. Yo empecé a, mo a mover... ¿Qué, ¿qué, en... ¿Qué hacías tú en el año 94? ¿A qué se dedicaba aquí el anedónico en el año 94? En el año 94 estaba ¿no? empezando la carrera, ¿eh? Sí, Por sí. aquel entonces eh, tenías un grado de avería considerable o todavía no era un grado así muy S bueno, pues ya era diferente. No tenía neudonia, ¿eh? como la, como la tengo ahora, pero bueno, tenía tres movidas, metía mieu, acuérdese. Yo no te recuerdo del año 94 creo que te conocí en el año noventa y ya. En el noventa ya daba mieu, igual que igual que después. Ahora ya no doy mieu. Eh, son cosas que van cambiando con la vida. Ahora ya no doy ningún miedo a nadie, tío. Yo a veces intento ponerme serio y ya no me sale. Eh, hostia. Pero bueno, de aquella sí, de aquella sí, porque yo muy mala cara y todo el mundo me tenía miedo. Contente a la vez que un rapacín me tira un billete de 500. Ah, no, es eh, adelante, cuéntalo porque no. Es interesante, hay... interesante. No recuerdo qué año, qué año exactamente sería, eh, pero iba yo tranquilamente caminando y tal por un. Por un calellón de estos del de, de, de, de antiguo campo de fútbol, es que por la parte de por la parte este, sí, la parte este, el ¿eh? uh -huh. fondo este, el fondo de Simakeari, bueno, de aquella de, no había Simakeari, de brigadas azules, más bien, pues yo iba por allí caminando tranquilamente, con los, mis traces? Bueno, oye, pues lo, lo que hago ahora son los traces de cualquiera, pero de aquella, wow, oh, tía, me había hecho tal, bueno. Eh, nadie de por ahí caminando tranquilamente y un rapacín no sé que podía tener 10 años 12 eh, de repente dio la vuelta a la esquina en eh, una que donde estaban las torres de los de los faros de, del campo dio la vuelta a la esquina miró me eh, paró en seco puso cara de, de susto sacó un billete de 500 de bolso tirólo solo y salió corriendo Ajá. claro la misma reacción fue recoger el, el, el billete ¿eh? de, de 500 y echar a correr detrás de rapacín para pa claro. claro, pa devolverlo y él pensó que le quería el dinero calillando pero con un, con un terror yo rapa rapa el, el otro corriendo calillando no corriendo yo chaval chaval esperes ¡Oh! el otro corriendo tal joder al final no sé qué hice con esos 500 y eh, castellés en algo no sé Ah, me parece que sí es lo que hice. Creo que, que compré una lata de comida para perros, para un perro calellero. Acuerdo cómo se llamaba, Jonky. Lo que no, bueno, que se obtiene la calle, vuelve a la calle. Sí, va. Yo Sí, mira, estoy más o menos acordándome de la historia. Yo de aquella parada con una gente... Eh, la peña a la puerta porque parábamos en una puerta de campo fútbol. Era un nombre muy original. Ya ves tío, de hecho ya éramos la peña a la puerta 10 porque porque la, la puerta llega era la puerta 10. originalidad Rodales, te, de todavía tiene un toque de vanguardia y todo, ¿Vale? esto de la Peña de la Puerta, suena así a un grupo surrealista, una cosa por el estilo, ¿no? Nah, había de todo ahí, no no te creas tú, porque uno puede pensar, va, ah, juntaríanse todos del, del mesmo, de la misma familia y tal, no, no, que va, que va, ahí había de todo, había cristianos, hasta fascistas convencidos, eh, pues, De todo, de todo, había ahí un batiburrillo tremendo. Y al caso yo que el día, sí, un, no sé si ese sí, foto, estábamos allí y de repente vino un perro pequeñajo, tío, un perro ratonero que venía, además, como que estaba costando la de Dios, ¿eh? venía, ah, ah, ah, venía caminando por la acera, como muchas veces pasa un perro caminando por la acera. Y lo que hizo fue subirse los escalones. ...donde estábamos sentados... Uh -huh. ...porque pasábamos todo el día ahí sentados... ...como des, desfechos sociales tío... ...tampoco hoy éramos ninguna cosa... ...diferente... ...y estábamos ahí sentados... ...sin hacer nada de provecho... ...para el mundo... ...y el perro... Pum, pum, pum, pum, ...vino por allí... ...y echóse ...allí en un... ...en un trozo lleno de tierra... ...que supuestamente era... ...un espacio xardinado... Uh -huh. ...no era xardinado... ...porque no tenían una triste... gris de hierba... ...era tierra pura... ...y todos ahí... todos bautizámoslo como yonqui... Decidimos que si iba a ser la mascota de la puerta 10 y en adelante Fuimos a una limerca a, a comprar un, una lata de comida para perros llevábamos el A para allá, comió la entera Y el cabrón en cuanto la comió, piró ese tío, no volvió más Y no volvió más días a buscar No, a no, no, nada. no, el cogió, comió, psh, marchó Y ya, bueno, volvimos a se era Evidentemente era un, era un perro nómada Era un cabrón tío, porque habíamos decidido que iba a ser la mascota Y no fue ni mascota ni, ni hosties. Bueno, madre! fue un acto de rebeldía por su parte. Hombre, no sé, yo creo que fue un acto de joputismo. pongo <risa> aquí con esta gente, dame de comer y cojo y que yo estoy por saco. En fin, no fiarse de nadie, tío. Increíble. llega allí en mal estado, da así si cariño, da así si comida y coye y marcha, ¿viste? En fin, lamentable, lamentable, lamentable realmente. ¿Mm? Y hombre, ya te digo, eso no sé si fue en el 94. ¿eh? No, yo creo que empecé a parar, o oh, sí, igual sí empecé a parar con la peña a la puerta más o menos en aquel tiempo. ¿eh? No sé, no sé si fue aquel año, sé que tenía muy mal aspecto y, y, y daba más rollo. Otra vez, paré a uno, pues preguntáis por un sitio y, y, y, y lo primero que me he dicho fue: no tengo nada. digo no tío yo lo que quiero yo saber dónde está tal tal chévere ah sí mira está allí por la derecha joder y ah, yo era macarrilla pero tanto tanto bueno sí supongo que tanto tanto porque sí otra vez acuérdame que que en un, también en un restaurante para un colega que para un colega no fui a saludar a un colega que estaba ahí en una mesa de cena y tal tuve ahí un rato charlando con él Y luego vino me dijo, oh, la demás peña que estaba conmigo en la mesa, pensaba que, que estaba dándome el palo. Yo, pero bueno tío, y a ver. <risa> y lo, lo más curioso, y que los traces que yo llevaba de aquella, son los que lleva ahora cualquiera. Y no pasa nada. Ahora incluso les llevan peores. Yo llevaba pendiente. Bueno, pues oye, no sé si era muy raro de aquella llevar pendiente. Pero lo, lo raro y llevar un pendiente nada más. porque ahora lo normal es llevar tropecientos los que los lleven, y los <risa> y, y, y yo llevaba en el lóbulo de la oreja cosa que, que ahora lleva la mayor cutrez del mundo, porque la gente lleva una, el, el labio, la narimba, no sé, en fin, qué cosas, ¿no? Y usaba playeros negros, oh, Dios mío, Yo creo que ahora los players negros son... Yo a mí lo que recuerdo de lo que podía dar quizá más eh, más miedo, no miedo, sino que llamaba la atención, era cuando cuando te daba por llevar unas gafas oscuras que llevabas de vez en cuando. Ah, pero si sigo llevando gafas Esos, oscuras. Sí, pero esas gafas, eh, no sé por qué razón eh, producían un efecto eh, que hacían desconfiar de ti. Nah, pues yo ahora pongo gafas oscuras y la peña toma un poquito sereno. Eh, eh, ya sí, no pero llegue. es que yo creo que esta gente no... Ahora... El tema de la generación esta, John Carra y todo esto queda muy lejano. En aquella época, yo creo que mimetizabas muy bien con ese con esa gente de la que todo el mundo solía apartarse. no ¿Puede lo ser, único puede que ser, ¿no? Lo único que tú no, no pesabas 25 kilos, era la diferencia, <risa> pero pero podías parecer como probablemente una especie de líder de toda esta gente. Bueno, pues oye, no sé, no sé. Sí, Igual. Sí, igual por fecho de, de, de, de verme más fornido, puede ser más, pues igual decía en eso de, ah, estoy, juntando todo, ¿no? Bueno, pues puede ser, puede ser. Y era no mentira. ¿eh? Y sí. era de esos, ¿Y eso. Que, y eso que no sabían que estudiaba psicología. Sí. Si supieran ese dato, probablemente escaparían directamente más, <risas> más todavía. Y luego la peña encima no se creía cuando decía, bueno, cuando sale el tema de, de que para arriba sacaba buenas notas, bajo no, la mala peña no lo creía nunca. ¿Ya? no, yo llevo bien la carrera, llevo el año a año y tal. ¡Oh, hombre, mentira! ¿Qué carrera vas a estudiar tú? Yo, joder, pues una, tío, igual que... Joder. Pero bueno, en fin. Para eso el más sincero fue un profesor que tuve en CO que, que, que me daba historia del arte. Y bueno, pues yo la verdad que en clase, pues oye, ya sabían mis traces, la actitud que tampoco ya era nunca la de oh, estar ahí pendiente de lo que me cuentan y tal, y era tan... poquitín a mi bola a lo mejor preguntar algo y luego más arriba fue el año de la de la exposición aquella de orígenes ¿eh? aquello que, que, que en, la, en la catedral por dentro ah, esta eh, recuerdo yo eh, exponía ahí un montón de, de cosas arqueológicas y tal y yo hice un par de preguntas porque yo ya era muy de, de yo sacaba buenas calificaciones pero yo era muy de chapar al final ¿eh? ...yo si la evaluación tenía tres meses... ...pues igual los dos primeros meses... ...no, no tenía puta idea... ...y luego chapaba, chapaba y tal... ...y, y daba se muy bien... ...entonces claro, fice al, al paisano aquel... ...que es el que nos llevó... llevónos de excursión a, ...a ver la, la exposición aquella... ...y fice en parte preguntas ...absolutamente estúpidas <risa> ...o sea de... Ay, eso, ...y esto de qué se de, ...del 12 o del 13, no... ...esto ye todo de, del 11 para atrás... es así... y entonces cuando me hicimos el primer examen y ay, más gustó metido aquella asignatura historia del arte y tal o sea que no me acuerdo pues ponte con 9 a lo mejor y vino dios me dice mira curioso porque yo pensaba que eras jilipollas ves tú sí, claro. pues sincero ¿eh? un tipo sincero sí, sí. claro claro joder Ah, pero Hoy te hubieran fue... denunciado, lo hubieras denunciado probablemente. Otro alumno lo hubiera denunciado. Sí, es posible. Tú no, pero otro alumno nah, lo De aquella yo creo que empezaba a llevarse eh, lo de denunciar a los profesores, pero pero todavía no se hacía. De aquella yo creo que todavía no se hacía. Que como muchos amenazabes y tal, pero eh, los profesores, armaban, más que nada era era una manera de, de acojonar a los, a los que ya veías como pininos. Unos profesores más pininos, que a la mínima ellos decían, oh, te voy, voy a denunciarte y tal. Entonces llenaban un poco, pero los que los que firmes y chachis me he quedado con la mano. Tías, mirar... Sí, había, había profesores que eran como estos generales de las pelis de la guerra de Vietnam, ¿eh? había, había algunos que eran absolutamente Joder, tremendos. Yo me acuerdo del Floro, tío. Fue el último chungo que tuve, El Floro y era llamamos, llamábamos lo floro vicioso. Porque de aquella, estoy falando de segundo tercero de, de bu De esto pues hay muchos años. Ahora no me sale fácil la cuenta, pero muchos, muchos años. En segundo, tercer debut, pues, 92, 93, 92, más o menos. Pues pues de aquella en por la tele el programa que el de, de Arús, ¿no? el de Al Ataque o algo así se llamaba. Sí, sí. Y salió un personaje que, que se llamaba el Televicioso. Que ya era uno que ponía ponía zapping de estos, como los que luego se popularizaron programas de zapping, pero que llenan siempre de hostias. ¿eh? Entonces, el foro vicioso era un tío con, con aspecto de, de, de mente en un manicomio y le habían puesto una cosa muy rara, tío. Una especie de, como esto que se usa para guillotinar los folios. Ajá, sí. una cosa de sí, entonces ¡ah! empezaba a reírse como un yoku, daba una hostia con aquello y de algún nudo de los del zapping que estaba poniendo pues se daba un hostiazo y entonces al, al paisano que llevábamos lo solo vicioso no tenía nada que ver porque en realidad este tío no no eso, lo que pasa que ya que era un hostia metía miedo ¿eh? y se chinaba el solo tío, pillaba unos chines el solo sin venir a cuento, ¿eh? porque con aquel iba, iba toda la peña como, como un palillo ¿viste? Y no, no, hasta los más macarras tenía mucho cuidado con aquel porque daba miedo y él solo tío se pilló morchines igual empezaba a hablar porque esto es así porque esto pasó de tal manera y era un profesor de historia más esto fue así esto fue de tal manera esto qué, qué es que no os lo creéis ¡Bah! que usted por el culo que no sé qué y, y cogí la puerta y marchaba tío estaba muy, muy chulo en la cabeza yo recuerdo ahora que me comentas esto uno que tampoco no es tanto por cómo fuera luego el, la actitud que tenía en la clase Eh, de, de cómo hablaban Y de cómo reñía y tal Pero uno que tenía un detalle Que, que era, también daba miedo el verlo Porque hacía una cosa muy parecida a, a este a un personaje de la película De la matanza de Texas Sale uh -huh. la 2, no sé si sale también en la 1 Este que, que empieza con, con un gancho a, Se coge de su... A, tiene una herida abierta en la cabeza todo el tiempo Y el tío está todo el día con el gancho Dando de la herida y se, empieza, se está comiendo la carne ¿no? que pre, eh, Prende con un mechero el gancho Y, y rasca eh, con el gancho en la cabeza y, y, esa, empieza, y... y empieza a chuparla y a comerla Porque le gusta y esa que pues, en cocinada, claro, pues este hombre se parecía bastante Porque tenía muchas veces heridas Por la cara de... Era de muchos granos y tal mucho, Y debía de afeitarse Que se afeitaba muy a lo burro Y tenía heridas Y tal, todo el día pues empezaba a cogerles postilles Y a comerles Y claro, que sangraba mucho en Joder, daba mucho miedo porque Era en plan de no te atrevías a, a hacer nada Porque dices, igual me toca O sea, era una, era una cosa que un tipo que daba mucho miedo La Virgen, chaval, ante el profesorado, Eco cosas muy chungas, ¿eh? Había cosas, sí, sí, bueno, y habrá todavía, pero yo creo que de aquella eran mucho peores, eso sí, por la, en ese sentido. No en sé. ese sentido, no sé, en otros, ah. pero en ese por lo menos yo creo que sí, Sí, ¿eh? sí, yo creo que de aquella estaban... tampoco es que les haga mucho, o sea, no es que... Se, se controle, por decir entre comillas, Como quién puede entrar a dar clase, pues entran a veces, se vuelven pero por aquel entonces no es que. Es que yo creo que probablemente se controlaba que no entrara uno normal, porque, <ríe> porque había una colección, pero muy ¿eh? Tremenda. Yo, el tipo este que te digo, el, el, el flor vicioso, de hecho, una bronca tremenda por sacar un 10 en un examen, ¿eh? Por oh, un examen. que además, a ver, a ver eh, este ya era profesor de historia, de aquella daba esa historia contemporánea en aquel en aquel curso, y cuando estábamos estudiando más o no menos la época de las revoluciones industriales y los movimientos obreros y tal, acuérdome que yo de aquella ya era muy muy muy aficionado, muy friki a, a los movimientos obreros, ¿eh? no como ahora, que ya soy un descreído, pero bueno, de aquella, oye, yo echaba mucho del tema, entonces, yo cuando llega el tema de por ejemplo del anarquismo que, pues, no lo estudié porque entonces ya no lo sabía todo entonces eh, cayó cayó esa pregunta en el examen ¿eh? movimiento anarquista y, tal? y bueno, yo usted me ahí y tal puse la de dios entonces el tío me cuando cuando traía las calificaciones de los exámenes lo que iba haciendo ya era, iba llamando a cada persona para ir a, a la mesa de él y comentar el examen y tal Llamó a mí. Venga usted para acá. Tal. A ver, a usted quién coño le manda a soltar todo este rollo, mucho más de lo que viene el libro. Quiero un 10, pero que sea la última vez. Vale, vale, vale. claro, ¿qué cojones, claro de yo que demostrar conocimientos aplicados el probablemente le molestaba porque eh, incluso si mentía es probable que él no supiera ah, bueno, sí, es posible, ¿eh? que él simplemente supiera lo que venía en el libro <risa> ¿no? eso también eso también y, y es posible mira por ejemplo cuando en los Simpson me parece que es cuando eh, Bart Simpson hace la movida esta de robarles a todos a los profesores el libro del profesor <risa> y acaba viendo una huelga y una manifestación ellos unas huelgas ahí en, en el instituto porque ningún profesor sabe sí. dar nada sabe dar clases sí, Sí, luego es de... cuando se ponía en huelga y me parece que era que vecinos de Springfield se ponían a ser ellos de profesores y iban ahí a contar, a lo mejor, el camarero, el del bar o, eh, o un viejo por ahí amigo del abuelo o iba el abuelo de Homer, el joder, padre de Homer, iban ahí a dar clase a ellos a contar pues o historias del Vietnam o historias de, de joder, cuando que... iban a pescar o cualquier movida porque porque los profesores sin el libro del profesor no sabían nada. Qué interesante, tío. Es un molaría, ¿eh? Es, sí, sí, es, <risa> es un capítulo muy bueno. Molaría de Yo de fecho, bueno. Tengo aprendido, yo creo que mucho más, bueno, conocimientos ahí técnicos, le de mi madre, pero sí conocimientos reales, tengo aprendido mucho más de, de, de sentir o de ver trabajar a, a personas que no tienen ningún tipo de certificación académica que de, que de, que de los profesores. Los profesores uh -huh. yo creo que son unos ignorantes profundos. A ver, va, estoy generalizando, habrá los, habrá los muy buenos. Pero yo creo que sí, la mayoría por ejemplo aquí tenemos un buen profesor en esta emisora, un hombre, eh. el que hace el programa este de Elvis es el un profesor maniego, es un grandísimo profesor. El pistolero maniego y un buen profesor. Lo que pasa que también es verdad, que yo creo que incluso, eh, que ya voy a hacer futuro si en tener ni puta idea, pero bueno yo creo que incluso el pistolero maniego, si si tiene que enseñar mientras 20 años, incluso el pistolero maniego sería un profesor chungo tío. ¿No te parece? No lo sé, no lo sé, yo no me lo imagino en ese papel, pero bueno, pero, pero podría ser, podría ser. Yo creo que, que el que resiste 20 años en ese mundo o se vuelve un cabrón, tío, o lo deseo ya mucho antes. Yo creo, sí, la única esperanza en ese caso casi es que seas profesor de escuela de adultos o algo así, que ¿Algo es así? Así un poco diferente o, o algo así más por vocación, alguna cosa tipo formación profesional, pero alguna cosa que la gente que se meta ahí es porque quiere, sí. Pero si es algo así obligatorio claro, de tío, gente joven, complicado. Yo, mira, por ejemplo, eh, pienso mucho ahora, esto pasa... pasa, coño, posponer, que esto va a... perdona, que va a reiniciarse no solo el... posponte, pues hijo puta. Eh, vale. Y hay que salirnos un mensaje en el ordenador, que para arriba y el ordenador que graba... el programa que eh, decía que no sé qué necesitaba reiniciarse para seguir funcionando, que se iba a reiniciar solo si no ibas a posponer. Yo idea posponer. Que que decía yo estábamos hablando de, del tema de los profesores de tal. Yo estoy bastante convencido de que si lle un mundo en el que en el que no pueden no pueden subsistir eh, personas que realmente tengan interés en, en hacerlo bien y respecto al tema de bueno pues que hay determinados tipos o mayor eso la enseñanza a adultos o tal o la formación profesional eh, resulta muy curioso tío el, yo bueno alguna vez trabajé de, de formador de formador para el empleo y tal y bueno pues conocía más gente y yo ahora ya fue mucho que no me fuego eso Pero sí que sigo hablando de ese mes en cuando con, con alguno que sí. Y claro, cuénteme que es totalmente diferente. Porque ellos, gente que a lo mejor lleva mucho tiempo dedicándose a esto, y que decían, joder, pero prestaba, tío. Porque venía gente que tenía interés en aprender lo que decías y tenía mucha ganas de saber. Y que a veces hasta enseña al profesor, porque muchas veces son gente que sabe ah, mucho. Sí, sí, sí, lo que sí, pasa es sí. que a lo mejor no saben la teoría, pero saben muy bien de práctica. Exactamente. Y, y, y aprendes mucho de ellos. Exactamente. Y, y bueno eso más o menos ya era la visión que ellos tenían pero claro decime no no pero ahora ya no yo así ahora mismo hoy de siento obligado porque si no vienen, en ellos el paro y movides así por el estilo de topas en clase a mogollón de peña tío que no tiene ningún interés en lo que cuentes y que están allí es decir, si sencillamente están allá lo de ellos no pasa nada pero hay los que vienen a tocar los huevos y tal ya hay una pena y una, y una verdadera pena porque pues yo conozco gente de esta que realmente, oye, pues dábalo bien, tío, cursos de oficio, que, que gustaba el oficio, gustaba enseñarlo y tal. Bueno, hombre, pero bueno, no deja de ser un, un reflejo de, de, de lo general, a ver, no. pero bueno, en fin. Pero estábamos pero hablando mira, del 94. Iba a ¿eh? contarte respecto a esto, mira, que es sí. una cosa bastante... que me viene a la cabeza que es bastante interesante. Bueno, porque en la época esta que decías tú que es que estaba la isla, gente así esta de la de la escalera de la puerta 10, no, ah, la serio? puerta 10 era en el tal... Sí, la puerta 10, Pues miraste, fíjate, así. de aquella época Eh, sí que era muy frecuente ver a la gente joven, adolescente, eh, por la calle, incluso en horario escolar. Incluso los que a lo mejor tenían por la tarde, estaban por la tarde toda la tarde fuera y veías que tenían clase por la tarde, ¿no? En, en los que iban nocturnos O sea, muy, la gente, muchos, no iban no iba a, a clase. Y ahora, por ejemplo, pues ya no es solo que cada vez obliguen más a ir, porque también ah, lo hacen ahora todo, obligatorio, ¿verdad? Y ahora lo hacen también en la universidad, que sí, algún un profesor que debe un poco de levante la mano general en la universidad también encontraron asistencia. Y, y en esto que me cuentas ahora de FP, escuelas de adultos, todo esto que mucha gente pues se mete o por obligación porque tía, para cobrar un subsidio que están cobrando o para cualquier historia, una ayuda de no sé qué, pues a lo mejor necesitan estar matriculados. Pues fíjate, es una cosa que me recuerda un poco a, a cuando en la época en Inglaterra, está hablando de época del 17, 18, esta época que crearon las la movidas estas para la gente que, que no hacía nada, ¿no? las uh -huh. instituciones estas para que trabajaran. Cuando empezó toda la gente a sí, trabajar, sí, sí. Eh, pues la gente que estaba eh, en teoría en la calle les obligaban de todo modo a trabajar, aunque luego estuvieran haciendo cosas que no querían hacer y eso era una especie de... eran casi una especie de cárceles, eh, entre comillas, de ¿no? gente que estaba ahí, eh, que iba ahí un poco obligados por, por el Estado, pues esto vino a ser algo similar, ¿no? Al, eh, como que no quieren que la gente esté sin... sin sí, nada. sí, no, no, y, sí, y es literalmente eso. Eh, actualmente está... casi prohibió que estés sin hacer nada prohibido a ver, si te hacen sin hacer nada pero tampoco recibes nada, no pasa nada pero como recibes algún tipo de subsidio, de ayuda y demás, eh, intenta reconocerte rápidamente para que faigas algo, además obligatorio en el sentido de que si no lo faes eh, pues te, te quiten el, el subsidio ese. además ya sabes el tema este de las estadísticas el parado que está haciendo un, en un proceso claro, claro. de formación de eso ya no figura como parado entonces bueno oye, pues, en fin y es más para estadísticas sería una cosa que me gustaría que, que si que un día se pudiera llegar a plantear eh, la gente o organizar por ejemplo a alguien que quiera hacer un movimiento eh, así muy crítico con un poco con toda la mentira si nos cuentas desde arriba estaría bien llegar a difundir eh, para que todo el mundo que está sin hacer nada, porque hay mucha gente de 19 años, de 20 años que no estudia ni está haciendo nada, que esa gente simplemente como no está apuntado al paro no cuenta ninguna estadística, yo creo que al apuntarse al paro habría que ir a apuntarse sin cesar, simplemente para, para aumentar las estadísticas pues puede ser, hombre yo estoy apuntado ¿eh? yo, yo, yo creo que llevo apuntado como dependiente de empleo, no sé cuantísimos años seguidos llevaré tío pero sí, porque yo la verdad que aunque tenga trabajo yo apunto igual Y siempre apuntado. Demandante de mayor, siempre hay un trabajo mayor, tío. Siempre tiene que haber un trabajo en el que se cobre menos, se cobre menos, no coño, se cobre más y se trabalhe menos. Estoy absolutamente seguro. Yo creo que voy a seguir siendo demandante de mayor de empleo, por lo menos hasta que consiga el cargo de presidente del gobierno. A lo mejor en ese momento digo, no, pues aquí ya no tengo falta de, de ser más demandante de empleo. Pero bueno, mientras tanto, por lo menos yo creo que sí, ¿eh? yo creo que sí, porque joder, oye, uno mayor va, va a verlo siempre. Ya te digo, ahora tengo, tengo tres, ha faltado uno, y yo sigo pidiendo trabajo, tengo tres, por claro, como no profesores lesores. Bueno, en fin. ¿Qué estábamos hablando del 94, Fugao? ¿Eh? Estábamos hablando del 94, que fue cuando la Complutense hizo ¿eh? la primera conexión a Internet, y yo recuerdo que ya en el 96 yo me metí en la sala de, de ordenadores de, de la facultad, ha ah, hecho fama Internet, no tenía ni puta idea todavía, ¿eh? Alcórdome que la primera página de internet que visité fue una que se llamaba La Huevera y que ya era de chistes. Y sencillamente visité eso porque ya era la que estaba de página de inicio en el ordenador. Ah, pues mi, mi primera página de internet fue mucho más eh, hipster, por decirlo de alguna manera, uh -huh. porque fue precisamente. Eh, Aconsejado por, por este uh -huh. personaje Por el profesor ¿Sí? ¿Cómo le llamas? El pistolero maniago Por el pistolero maniago Que me me habló del archivo situacionista hispano Madre de Dios, y chaval fue, Pero bueno Fue mi primera página web Pero eso tuvo que ser mucho después Sí, sí, esto Ajá. fue yo calculo en, en torno al año 2000 o 99 ah, bueno, No bueno. lo sé, por ahí, ¿no? Y, Joder Uf, me he bastante ya. Sí, sí, pero fue la, fue la primera página web que consulté, fue el Archivo Situacionista Hispano. O sea, yo creo, por ejemplo, aquí, si esto si me escuchara Navasis ahora mismo estaría muy orgulloso de que alguien consultara por primera página web una página como esta. Yo te es. digo, tío. Pues joder, pues yo más que después de la de la webera, que fue esa primera experiencia, luego dediqué un día entero a andar por páginas de, de Star Wars. Porque dijeron pone Star Wars.com, Y sale mogollón de cosas ahí, y yo allí pinchando, no tenía ni puta idea, no sabía volver para atrás ni de pa alante tal, yo pinchaba cosas y salía otra cosa, y volvía a pinchar otra cosa y salía otra cosa, ¿eh? tremendo, tío. Luego, bueno, yo confieso que también miré el archivo situacionista hispano, ¿eh? pero bueno, yo da que ya, ya casi me, me, me podía considerar un, un usuario dentro del que cabe experto, aunque bueno... teniendo en cuenta eh, el escote es que llega después yo creo que en aquel momento no era experto ni nada como decía un colega mío eh, yo no navegaba por la red yo nadaba por la red como mucho o sea, que eso de navegar decía él oye para pa expertos yo te digo como a nadar por ella nada más luego yo fui muy aficionado yo siempre lo digo además que, que como tuve la suerte de conocer internet eh, bueno pues ahora sí Siempre decía internet como ya era antes, ¿no? Ahora, pues, me que internet en los primeros años, porque si, si la primera conexión fue en el 94, hostia, pues por, por poco que fuera, eh, yo en el 96 ya estaba, ya estaba navegando un poquillo ¿eh? Y siempre digo que... que... perdió el, mucha libertad de acción y, y muchas posibilidades, tío. Ahora mismo... Internet está muy capado, no hay prácticamente nada, eh, ahora mismo no hay prácticamente ni siquiera páginas web, si pues, alguno dirá, venga pero qué dice este? Y joder si hay tropecientas mil, pero tropecientas mil de grandes empresas, de grandes instituciones, de organismos públicos, en aquel momento cualquiera podía hacer una página web de lo que petara, además había por ahí herramientas a montón para pa poder, sin tener ni puta idea, hacer una página web. Yo llegaba a hacer muchas, tío. Yo no sé cuántas presiones no fue difícil, pero... Pero, madre de Dios, mogollón. De cualquier tema que había que me... Que me motivaba un poco, que me... ¡Tal! hacía una web. Y se podía, tío. Ahora, como mucho, puedes abrir un, un blog. Pero un blog que ya viene prediseñado. Claro. Los... Los rasgos de libertad, lo que tú puedes elegir, puedes elegir entre esto, esto y esto. Sí, más. Y luego a lo mejor, si vas pagando más, pues te da más opciones y, ah, y tal, bueno, lo claro, es, claro. Si pero sí, si te quieres. El problema es que ahora no te, te trabajas tú, pero también yo creo que culpa, gran parte de culpa de esto es también del tema de redes sociales, porque todo esto de redes sociales. que por una parte está muy bien pero también hay que reconocer que por una parte pues te acomoda en lo que es el, en la el ponerte a averiguar cosas por internet te has por hecho que además siempre te lo puede explicar otro rabiles menos por ahí y al final pues además siempre es a lo que vas a sacar recurriendo, Con, como que te llevan demasiado tiempo y luego vas a dedicar poco tiempo a otras cosas que a lo mejor te pueden interesar más ¿no? Sí, sin duda es, es, es, es una evolución más ¿eh? porque eh, yo, yo las redes sociales yo no sé cuántos años pueden tener ese concepto de, de la red social en, en a través de Internet y tal, pero ya incluso antes de, de existir es eh, ya todo ya era un desierto, ¿eh? Porque yo además yo su lo muy fuerte porque en el 2003 dejé de tener posibilidad de conectarme hasta el 2003 estuve ahí unos años 2000 y 2003, sobre todo, fue mi mi, mi consagración como, como navegante, ¿eh? e incluso eso, como webmaster y tal, prestaba pues la de Dios, prestábame pues la de Dios. Conocí mucha gente por internet, no gente que ya conocías y que te encuentras por, por las redes sociales como ahora, sino que lo que se llevaba en aquel momento llenan sobre todo los, los foros de discusión. que ya era una herramienta guapísima, tío. Sí, los era, foros había muchísimos. Hostia, sí. y aprendías mogollón, tío, de cualquier... Había foros de muchísimos temas. Entonces, en cuando un tema tendrás mm. un poco, claro, aprendías la de Dios, porque ya eran discusiones, tío, no era... O chats también de, de específicos. Eh, de, verdad, de es verdad, es verdad. Esos chats ya de, de, de, de aquella época, lo del IRC, del hispano. IRC, claro. todo aquello, había, porque había multitud de temas. Yo me acuerdo que no era mucho de estos chats, pero sí que entraba bastante en uno, que era uno que tenía esta una gente que hizo aquí un programa en la en la Radio la gente esta de fe de friki sí en general eso, que tenía sí. ahí chats que bueno comentaban sus cosas raras de <ríe> de Frank Miller y de cosas así de cómics y de pelis muy extrañas pero bueno yo la verdad que participaba más que nada como más que nada pues para leer lo que decían porque era era gente que aprendías fricadas, pero era como <ríe> cosas muy específicas había, tenías un mogollón de variedad sí, claro, claro que sí Yo mira, por ejemplo, de aquella, de lo que yo era yo muy aficionado, yo era a las jingües. Y hostia, metíame en mogollón de foros de, de lingüística, de, de gente que prestaba al asturiano, de gente que prestaba al portugués, tal, pero no que prestara así sin más, sino joder, que aportaba mogollón de información, de cosas, de, de etimología, de, de, de los términos, de historia de la lengua, de un documento de tal. ¡Buah! eso y bueno también me metía de ese mes en cuando en foros de esto seguro que al fuego y presta eh, de, de arqueología y de historia y de estos movidas eh, que ya era más en ese caso ya era más que sí de aficionados que de que de expertos había ahí como como una línea que los expertos eh, no querían nunca querían sobrepasar y pasar al bulo entonces la la gente la gente eh, aficionada pues bueno dedicaba por su cuenta pues sí eran aficionados o expertos que no se tenían portales no eh, también también, eh, también había mucho de eso y sobre todo lo que eran y eran muy iconoclastas iconoclastas en el sentido de que eh, todos estos foros todos estos páginas de discusión y tal criticaban mucho eh, las posturas oficiales Cosa que, con el tiempo, comprendí que ya era, vamos, lo más lógico del mundo, porque las posturas oficiales en, en, en este mundo de la, de la historia antigua, de la arqueología, son poco menos que dogmas de fe. Entonces, bueno, no estaba mal no estaba mal el fecho de el fecho de, de criticales. ¿Mm? Y bueno, ahí también aprendí, aprendí bastante. Bueno, y de lingüística aprendí la de Dios en aquel momento, y... Y eso, eh, ya te digo eso, yo dejé luto en el 2003, <coughs> abandoné el 2003, y no volví a tener internet hasta, tampoco mucho más tarde, igual hasta el 2005-2006, que volví a tener conexión, y desde el primer día que me conecté, ya en casa además, esto, una chulería tremenda, para mí eso fue, wow, eso fue... mira, si vos dais cuenta, si ¿sí entiendes que antes decía yo, empezaba el programa diciendo que lo danedónico venía que me costaba trabajo eh, disfrutar de cosas, experimentar ese placer eh, grande cuando pasa algo una de las si sí, recuerdo muchas veces de, de sentir una alegría tremenda una, eh, una felicidad enorme en un instante pues uno de ellos, uno de esos mandogos, fue el día que, que me pusieron interna en casa Porque ese día para mí fue una cosa que me decía, madre de Dios, pero tengo esto en, en casa. Entonces yo de repente empecé a pensar en todas las posibilidades que aquello me daba y tal. Pero fue conectarme y ver que ya no, que ya no llegara sitio. Que, que todas aquellas posibilidades que yo recordaba, hostia, disminuyeron me mueren la de mi madre. Estaba todo capado, tío. ya no, no había foros y muy, es que muy oficializado porque yo creo también todos los medios de comunicación en internet periódicos eh, eh, tanto bueno todas agencias de noticias eh, todo tipo de este tipo de páginas empezaron a especializarse más y quedaron los foros ahí y mucha gente como suele hacer la postura del rebaño es la fácil es seguir lo, lo que te pone más a la vista También sí. se dedicaban a empezar a meterse en este tipo de foros eh, de un periódico o de una publicación concreta y ya no no eran esta especie de páginas más autogestionadas, por decirlo de alguna manera, ¿no? También. Sí, sí. Es decir, te me acabas metido un poco en lo que en lo que hay. Al principio es como que se, se iba estaba todo muy vacío y era la iniciativa individual lo que lo que hacía que eso fuera funcionando, pero hay un momento que cuando llega a tal grado ya de, de conocimiento y de difusión, Como que ya se ve el negocio, cuando se ve el negocio pues y las posibilidades a lo mejor de control o de o de difundir opiniones concretas, pues se ve que ese potencial existe, se, esas, las empresas tiran ahí más a saco. Y yo creo que es cuando, cuando internet pas, perdió mucho de las posibilidades que parecía tener ofrecer, ofrecer o tener. Yo llámame conspiranoico y estarás perfectamente en posición de la verdad, llamándome eso. Pero yo lo que vi fue otra cosa, tío. Eh, Cuando volví, lo que lo que estaba de moda, digamos, ¿eh? de la misma manera que pasó la moda del chat y luego la moda de los foros, pero que yo consideraba modas muy muy buenas, en el sentido que era un foro, tío, tú a base de discutir con la persona, pipan, pipan, pipan, aprendías mogollón, o solo de leerlos solo con leer lo que discutía en otros aprendías yo sobre un tema. Y lo que ocurre ya que cuando volví había la moda de los blogs. Claro que tú puedes decir, joder, pues lo mismo que se pone en un foro, puede una persona cualquiera poner un blog. Ya, yeah, pero con una diferencia. El foro y era, eh, no y era de uno. Es un lugar común, sí. Exactamente, y era de mucha gente discutiendo. Aunque luego tenga a veces un administrador que puede ser un dictador, sí, escuela, sí, o lo que Pero bueno, pero es un lugar común. Es como si te pero dejaban... bien, claro. Incluso con eso, pasaba una cosa. Si topabas un foro sobre un tema en el que el administrador y era un dictador, ¿Eh? Y echaba siendo y por y entrado tal, poco tardabes. Y, y yo viví esa cosa en abrir otro foro con la misma temática y la avisar a la gente: Oye, venitos para acá que a esta dirección que estamos mucho mejor. Y, y para allá, eso acordóme de, de hacerlo más de una vez. ¿eh? Y, y lo que estaba hablando de los blogs, y sí, que sí, efectivamente, el, el blogger en cuestión podía poner ahí cosas muy inteligentes. pero desapareció el, el, el debate tío desapareció el discutir porque si sí, tú en un blog te dicen oh, no no tú, tú puedes hacer dejar comentarios vale tú puedes dejar comentarios pero el, el, el bloguero te va a responder al comentario no según él y parece sí, y si te responde a lo mejor es una respuesta en plan ahí pues como pues, simplemente porque porque se sienta obligado y responde ahí una cosa bastante simple casi siempre y se acabó y hay una diferencia jerárquica también Cuando discutías en un foro, eh, eh, la entrada, la primera entrada, digamos, y la siguiente, es lo que ya era el árbol de discusión, también como, digamos, al mismo nivel, como si diciéramos. En el caso de los blogs, no. La entrada Fajar principal, de, claro. boom, una señora entrada... Y luego hay unos comentarios debajo que están ya con otro tipo de letra, más pequeño y más tal. Sí, que a veces hasta tienes que accionar algún. algún pulsar en algún lado para que se abran, que a lo mejor ni Exactamente. El ver comentarios. Efectivamente. Eh. Y ver más comentarios. A lo mejor para eh. hay 10, 15 y si quieres ir, tienes que ir viendo uno eh. y otro y te cansas. Y dices, no, eh, o así, sea, si no sigo el hilo. Claro, ahí está. Eh. O contestar, a lo mejor quieres contestar cuestión? a uno y eh. es complicado a veces. Mira, eh, ahí está. que yo eso por. vuelve a llámame Cospiroloco que otra vez daréte la razón pero el hecho de que ahora los pocos foros que quedan o los comentarios eh, van como uno detrás de otro en cadena pim, pim, sí pim, normalmente pim, pim. hay muy pocos que tienen la opción de contestar al comentario efectivamente en aquellos tiempos era árbol tío entonces joder pues de una misma de una misma un mismo comentario podían abrirse 3, 4 árboles diferentes en cada uno de esos árboles abrirse dos o tres discusiones diferentes hostia tío y era un mundo luego pasaba también una cosa una cosa tan tan chorra pero tan obvia como que el la mayoría de los foros bueno también tenías eh, el, el que ya era el administrador bueno pues configuraba luego como quería pero bueno más o menos todos en los que yo recuerdo discutir a los que mejor funcionaban, lo normal y era que el último el último tema comentado fuera el primero Saltar inmediatamente al primero porque supieras que ese sistema estaba abierto en los blogs. Eh, en el momento que el blogger decide hacer, hacer otra entrada, la anterior ya queda como sí. prácticamente muerta. Sí, además los blogs no tienen normalmente eso que te llegue el aviso de si alguien te contestó, tienes que estar tú pendiente. Entonces, eh, entonces como mucho, si no es el primer post, el segundo, el tercero, luego ya de ahí para abajo no sueles mirar, con lo no, cual a lo no mejor te contesta más. alguien algo que escribiste en 2012 y tú a lo mejor porque es el bloguero igual sí que te llega, pero uno que uno que está metido en esa conversación pues no no se va a enterar. Exactamente, exactamente. Y yo pienso, o sea, pienso. Dame la sensación de que eso podría ser, yo no sé si yo no ye Pero casi parece que hay una, una cosa orquestada, tío, bien pensada, porque de verdad que parece que todo está pensado ahora mismo para pa eso, para acabar con la discusión, para acabar con él. Y luego, aparte de cómo se fomentó el eh, que Internet se utilizase para chorraes, porque por ejemplo, en las redes sociales del Scrifala vemos pues la mayoría de las cosas que, que pone la gente y que pongo yo, joder, yo el primero, son chorraes, no me da ningún yao. Eh, puede haber un grupo dentro de esas cosas que se dedica a un tema concreto, interesante y tal, pero... Beh, normalmente no. Y, pff, luego se fue también la moda del messenger, sí es verdad. que El messenger fue todavía, yo creo, posterior, más reciente todavía que, que el, cuando empezó el, la moda de los, de los blogs. Y, y lo del messenger a mí nunca me atrajo. Uno, porque no me gustaba, ya me ha pasado con el chat, con el rc en su tiempo, eh, La, esa inmediatez a mí no me gustaba y era como tener que estar pillado eh, con aquello, no podías hacer otra cosa porque te, te contestaban y tenías que contestar me más los foros porque joder, te metí en algo, pero si querías contestar en ese momento si no contestabas más tarde o a lo mejor necesitabas, pensalo. Hostia, ¿cuántas veces para pa poder contestar a, a un comentario en un foro tal en medio de un debate tenía que ir a la biblioteca pública a investigar y no estuviese llegando y es verdad, eh, alguna vez en algún debate sobre temas históricos o lingüísticos, lo que fuera pues tenía que ir a buscar algún dato que, que no sabía recuerdo una vez incluso de ir a consultar la meroteca, que manda huevos eh, de ir a buscar la referencia de una nueva España publicada en el año no sé cuánto con una estadística sobre una estadística manda huevos <coughs> sobre cuestiones identitarias en el occidente Estudios. Eh, pero bueno, hacía eso tío Y, ...y luego como que... ...como que desea de hacerse... ...yo pasé de... ...bueno y luego el tema de las páginas... ...tú te gustaba una cosa... ...y hacías una página... ...pero no un blog sobre eso... ...un blog en el que metes una entrada... ...y luego otra y luego otra... ...y van quedando para atrás... ...no, no, una página en la que... ...tenías varios varios temas... ...relacionados con, con, con ese tema principal... ...y que estaban siempre ahí para consultarlos... Y luego lo mejor, pues también esa página incluía pues sí, un foro o un tal en el que en el que se hacían estas cosas, pero pero bueno, en fin, que las cosas cambiaron mucho, wow, uh, cambiaron para peor, en mi, en mi opinión. Lo dicho, yo que en mis tiempos fui un webmaster, un un navegador y todas estas cosas, pues ahora mismo todo puto día que sí, a ver qué pusieron qué estúpido pusieron en Facebook, y a poner otra. Y Yo recuerdo una cosa que ahora no, no viene a cuento, pero sí que viene a cuento con el asunto antes que comentabas un poco de cuando la época del estudio y esto. Eh, hablando algo de cuando tu época de la universidad, me suena una historia que te voy a hablar. No, no creo no me lo contesté hasta directamente, que te lo escuché como se si decías a alguien que era la época cuando estudias mucho para exámenes, que a última hora en la facultad tú, tú estudias bastante. Algo me pareció oír, que estudias una cantidad de horas impresionantes y me suena algo de, puede ser que cerraras la persiana para, y que no sabías ni qué hora era, que no tenías sí, ni reloj, ¿no? Sí, sí, sí, sí, claro que sí, claro que sí. Cuenta un poco, ¿cómo, era, ¿cómo puede ser estudiar así un poco? Porque es realmente romper lo que es el ritmo de, de claro. la vida o del día a día. Romperlo todo, tío, yo pasé cuatro años en el infierno. A ver, esto dice oh, que puede decir uno que se ha shirado y aquí el arneadónico, no, no, la puta verdad. No fueron los cuatro años enteros al en infierno, porque también tenía algún periodo de, de un pequeño y mayor, un pequeño y mayor que no quiero decir bien, eso, eh, pescancéme después. ¿eh? Pero sí es verdad, sí es verdad que, a ver, yo por ejemplo eh, nunca fui capaz de, de estudiar a gusto en casa, entonces yo siempre te iba. A, Te iba a estudiar a bibliotecas a tal. Lo que pasa que a veces, bueno, pues nunca daba más remedio que, que seguir en casa o a lo mejor en festivos. Por ejemplo, la Semana Santa, para mí ya era lo peor. Cuatro días seguidos son los que no podía ir a ningún sitio, eso era horrible, tío. Y entonces, bueno, pues tenía que chapar, nunca daba más remedio. O cuando tenía que chapar en fin de semana. Hostia, oh, chaval, pues entonces, sí, sí, sí, sí, qué fácil Quitar el reloj, tío. Bañar la persiana y chapar, chapar, chapar y cuando ya no podía más dormir. Y, y, ¿Y te pasaba que llegabas a lo mejor a estar que, sin darte cuenta la noche estudiando y de sí, día sí. durmiendo o al revés? Sí, sí, sí, sí. sí. sí porque yo, a ver, eh, había momentos en los que yo decía, necesito estudiar, un oh. goyón de horas porque tengo un examen dentro de dos días y no chapé pena, tengo que chapar. Entonces, claro, eh, también necesitaba dormir algo, ¿no? El organismo lo necesita. Pero para pa intentar evadirme de, de esos horarios, yo lo que hacía, digo, mira, me quito el reloj, bajo la presión hasta abajo y pongo a estudiar. Cuando ya no pueda más, duermo, tío. Y cuando despierta, sigo. Era esa movida, tío. Y sí, sí, es verdad, es verdad, fíjate eso. ¿Y las horas de las comidas y todo? Porque. Nada, tío, yo cuando tenía fama comía, y cuando tenía ganas de cagar, cagaba, y, tío. Y en, y... en tu casa nos quedaban así un poco extrañados. De repente, verte, a lo mejor levantarte, igual eran las 5 de la mañana, sí. que a las 3 de la tarde. Mira, o, pro, probes en mi casa, tío, yo no sé cómo no me echaron, de verdad, porque <risa> yo vivía de aquella con mi madre, los mis vuelos, y, y yo de verdad que era la cosa más. Creo que tenía que ser insufrible vivir conmigo tener, y aguantarme en aquel en Aunque aquel seguro momento. los abuelos tenían ese respeto en parte de, de que les parecería que estudiar era algo que, eh, maravilloso. Y no, pudiera... pero todo el, mundo, todo el mundo opinaba eso, pero claro, otra cosa allí que pensar en que era muy guay, pero ellos nunca lo hicieron. Y entonces, claro, veían aquello y no lo no entendían. Por ejemplo, yo recuerdo muchas veces de <ríe> mi pueblo abrir la puerta de mi habitación y quedar un cacho mirando por mí que estaba ahí chapando. ...yo ni saludaba porque estaba lo mío... ...y, y, y llegó un momento en que miraba a peli y decía... ...¿qué quieres? No, oh, no, nada, nada! Tal. Pero claro, imagínate lo que tiene que ser... ...claro, decime, joder, yo estaba preocupado... O sea, el iba, el, el, iban casi como si fuera una especie de animal de zoo... ...un poco a sí ...y lo que llegué ayer era una limaña, tío... ...porque tenía los... ¡buah! ...luego parte de dormir muy mal... ...durante aquellos años, entonces... ...claro, yo... ...molestábame todo... Eh, H. más no acordase no, y yo, yo ahora que me cuentas todo esto es, es algo que me explica por ejemplo circunstancias como aquella famosa resurrección que tuviste una vez en el bosco yo creo que eso sí, es se debió verdad. en parte no solo algo fisiológico de ese momento sino algo también que tenías esa costumbre tan rara de esos horarios que a lo mejor sin me era como que estabas durmiendo y, y tú al despertar podías ser también las 4 de la mañana Sí, o sea. sí, sí. aquella vez para pa los sintientes que un, se han enterado, o sea, el bosco ya era un chigre por el que parábamos bastante Y hubo un día que en aquel chico yo morría a eso de les. todos los 3 sí, de la mañana. yo llegué y estabas muerto. Yo cuando llegué sí. estaba muerto y creo que marcharon y sintí que. Sí, sí, bueno, marchó todo el mundo. Tres, ¿no? sin... sí, sí, sí, marchó todo el mundo. Y, y yo, yo. Estaba contra gente allí. ¿eh? Y como a las 6, 7 de la mañana pues resucité. ¿Eh? Sí. Morrí como a las 2. ¿eh? Imaginé, pues morrer quiere decir. ...de repente, o sea... ...dormís encima de una mesa de, de un bar... ...en el que está sonando un disco bar... ...en el que está sonando música a tope... Un, todo ...una mesa que era una era una máquina de coser... ...con una tabla de mármol encima... ...efectivamente, efectivamente... ...y bueno, aque, aquello que hiera además... ...una cámara de gas... ...porque bueno, el, el fumo del, del tabaco... ...y de lo que no hiera tabaco... ...y aquello era acojonante... ...y oye subando... ...y como a las 7 de la mañana... ¿lusive? ...oye, despertéme ...ah, ¿dónde está esta gente?... y fui tranquilamente Pero sí además no marchaste para casa te marchaste a buscarlo ah no no claro claro y estaba en la calle Mon o no sé de dónde en la Carpio o y dije, sí sí pues, sí pues fácilmente imagínate yo qué qué orden y qué desorden te iba a tener en el organismo y yo joder en fin <risa> nada vamos no acordás, tío Pasó muy mal aquellos años y, y no y es y es que anedónico y una persona así bastante bastante peculiar por ejemplo yo un amante un amante de la petanca sí hombre eh, bueno no, no soy un amante de la petanca soy un amante de la petanca durante un verano en venidor Que, sí, bueno, pero, ya el mero fecho de ir un verano venedor, y allí ser un tío raro. ¿eh? ¿con, conseguiste que, que el trovador y yo nos aficionásemos a la petanca cuando yo hasta desconocía sus reglas, <ríe> ¿sí? con los seis días que son. No, pues aquello era pues, tío, además, jugar con aquellos conboles de colores, tío, de plástico. <ríe> Porque ahora vas a ver a los paisanos que están jugando, por ejemplo, aquí en el, donde el Palacio de los Deportes. Oye, ah, eh, es muy no. aburrido la manera que esto. era mucho mejor <risas> aquello hasta los hasta teníamos eh, población judía que se interesaba por nuestra sí, partidos y es verdad tío había un niño que, que siempre estaba mirando que como no sabíamos de dónde era, pues decidimos que, que sería israelita tío porque tenía un aspecto que no nos permitía ubicarlo no tenía aspecto de árabe no tenía aspecto de eslavo ¿no? Pues venga, es malita, joder. ¿Cómo ¿Puede ser de todos los lados? Claro, tío, pues ala. Y sí, sí, estaba vas siempre mirando. De hecho recuerdo alguna vez que hasta nos recolló los boles y nos los trajo y tal. Una cosa una cosa curiosa. Que esto visto con visto ahora en la distancia, estás jugando a la petanca con unos boles de plástico en, en, en una playa de Benidorm. Oye, pues, ¿viste, eh? <ríe> Una historia que podemos contar guapamente a los, a los nietos. <ríe> si llegamos a tenerlos algún día. Oye, bueno, tú tienes lo más fácil que yo el tener sí, nietos. Sea, pero... Bueno, yo, pero yo soy optimista con tu, contigo, soy optimista. Sí, sobre todo porque ah. tú serías un abuelo estupendo. Sí, pero sobre, ya no me da tiempo. imagínate todo lo que podrías enseñar porque eh, además sería un poco eh, y tratar de coger el papel del tuyo que tanto de, tanto, tanto, te enseñó, sobre con todo María. en el mundo de, de la ganadería no usada para fines de, <ríe> para fines económicos. Eh, ganadería a pequeña escala, ¿no? Y tanto, y tanto, sí. sí. No, ah, pero yo no me da tiempo, fogao. Porque tú imagínate. Ah, no, además dijiste que hasta los 70. Hasta los es 70. Es imposible, Por no. Por eso güey. te iba a decir No, que... no, porque vas a vivir hasta los 70. <ríe> claro, tío. Hombre, no siendo que mañana dése preñada alguna, que no, no sé, cosas raras, pero pueden pasar y que y que el basto que salga sea extremadamente precoz y tengo un fío a sí, yo sí, qué sí, sé. Tonto, sí, sí, sí. <ríe> Entonces, bueno, a lo mejor todavía eh, llego ahí malamente y tal, pero llego a ver nietos. Pero llegué, que si no veo lo jodido, porque claro, tú ponte que, que eh, si tengo un film no lo voy a tener mañana. Eso está claro. Y ponte que el frío más o menos eche el mismo tiempo que yo por crear. Ya no llego. no, <ríe> ya no, no, no llego no. ni de coña a ver nietos. <ríe> o sea que... Hombre, puedo tenerlos a adoptar. Eh, adoptar un nieto. No hay agencias de alquiler de nietos todavía. No, no cago en la ley. Da ah, por pues jodieron eso. No sé si habrá alguna en Suecia, algún país de estos que tiene ya son muy avanzados. Ahora no, no bueno, hombre, hay... siempre puedo apadrinar uno del tercer mundo. Oye. Que... O sea, de aquí. <risa> sí. <risa> cada vez, cada vez más, más posible que lo adopte aquí. ¿Qué pasa? Aquí posiblemente, oye, pues porque la historia allí, no sé si cíclica o hija puta, pero Yo creo que aquí vamos, vamos por baixo a una velocidad tremenda. ¿eh? Yo, mira, nada más voy a vivir hasta los 70, no digo nada más y nada menos, pero pero yo creo que, que para cuando yo llegue, madre de Dios, cómo atar esto. Uf. Mira, a lo mejor resulta que no pasó de 70 y por eso, porque porque empieza a bachar la, la esperanza de vida. Pudiera ser, ahora la esperanza de vida me parece que está en, en 80, 80, es que en 81, 80 80 y algo, 82, algo sí, así. Sí, sí, sí. Ah, pues es fácil que pase, joder. De, de, de, unos niveles, yo creo que la esperanza de vida normal de, de un ser humano, en ausencia de, de los avances estos tecnológicos y de la calidad de vida y tal, me parece que lle eh, 30, 30 años, creo, eh. ...suéname... pero no estoy muy seguro. Lo que sería la, la estimación así de la, lo que sería la esperanza de vida de la especie, si fuera una especie natural. Más o menos, me parece que, que, que sería unos, unos 30 Pero bueno, ya, tampoco hay una cosa que, que tal. ¿Ponemos un cantar? Vamos allá, ponlo. Bueno, pero tengo que buscarlo, tío. Algo, ¿qué tienes? ¿Algo aquí en Selección hecha ya en concreto? ¿Tienes aquí.? No, pero yo he que acordéme ahora, tío, a ver dónde hay eh, YouTube aquí. Acordéme ahora de, de una canción que, de, eh, que me apetece. Los si parpe, tío. Adelante. mandó huevos. Contenta la los historia. Vi Parpe, ¿Los vi, fuiste a ver aquí en Oviedo? Que No, pero pues a mí no me gustan, vinieron, que, No recuerdo si fue en el año 97, 98, aquí a San Joder. Mateo, que estaban, estaban bastante acabados, pero la verdad es que el concierto sonó muy bien. También es verdad que de aquella época los conciertos que traían ya estaban de capa caída, por general, porque Oviedo estaba unos pocos años antes de aquella. Había muy buenos conciertos aquí, pero yo creo que en esta época de 98 por ahí solía haber mucha morra ahí. Ah, mira. Joder, pongo yo el, el tal para quitar el sonido, para pa, por si acaso sale publicidad y ¿eh? no solo publicidad. No, pero si a mí en realidad esto no me gustan en gran cosa. Lo que pasa que, bueno, acordémonos de este cantar, cantar. ¿eh? Y digo, yo voy a ponerlo en anedonia porque lo sintan los sintientes. Que no sé si tenemos sintientes, o si bueno. Ah, bueno, sí, que luego me echa la bronca el, el, el Según, que dice que en ambas mira a ver los que están sintiendo por... por por lo por lo por lo digital y eh, olvídense los que están sintiéndome por lo, por lo analógico un saludo muy grande a todos los que están ahora mismo sintonizando el 107.3 y sentí, este cantar de Deep Purple que no llevo por nada y porque me ha petecido, me ponelo vale a la venga sentirlo y que vos preste compañeros Ahora, venga, vamos a bajar ya esto eh, bueno casi que vamos a por cierto esta versión es una puta mierda ¿eh? que conste que de dicho no llega la la versión que, que yo quería poner de Highway to Hell si, sí, yo creo que ¿sí? cualquier tema de Deep Purple que empieza a sonar muy, muy fuertes estos, estos teclados mucho tiempo, eso es que además no, sí, es que no. no bueno, caso. yo tengo que lo he dicho, a mi los Deep Purple tampoco que me gusten especialmente pero bueno, acuérdame de este tema Highway por... High Star eh, ¿sabes por qué me acordé de este tema? De un par de días que me meto en la cabeza porque te conté alguna vez la historia de mi primo Heavy que nació en el váter Ah no, pues venga, adelante, adelante, con ella. Sí, pues bueno, la historia es que eh, tengo yo un primo que la la madre eh, por un defecto de nacimiento congénito faltan y no sé qué musculaturas de la zona perineal y entonces eh, cuando estaba para parirlo a él eh, no sé coscó y fue al bater a y cagó, como quien dice y entonces obviamente este rapacín a los 10 años ya, ya era heavy ¿eh? y bueno, ya era mayor que yo, pues él tenía 10 y igual tenía 8 o 7 y cuando íbamos a, a casa la Guala, pues estaba todo puto día poniendo Deep Purple bus eh, y Leño y Barón Rojo y estas historias que claro, yo de aquello decía, madre de dios vaya turra pero bueno, ahí va y entonces acordéme de la del Highway, highway Star esta y entonces dije yo, pues bueno, voy a poner, voy a escuchar Highway Star pero nada esta versión ya es una, una puta mierda y vamos a qué vamos a hacer otro día pues pongo otra mayor, ¿Eh? bueno mayor o que me guste más a mí o a lo mejor no me lo pongo más porque este programa ya sabéis y es mío y fuego lo que quiero Y bueno, Fugao, ¿qué? Diremos terminando porque de tiempo exportar y estas cosas que sí, así voy yo buscando aquí la lista de, de ah, temas para programa después y todo esto. Exactamente, exactamente, sí, porque hoy el Fugao, en vez de en vez de hacer el programa el viernes como mm -hmm. lo veis siempre, pues va a fugarse ese del viernes para pues hacerlo para hacerlo hoy. cosa que a mí me parece personalmente me parece de puta madre, o sea, yo fijo lo que de la gana. Que viene a ser exactamente también lo que fuego yo. Nunca eres no Además, eh, siempre es un placer venir a este programa. O sea, si, si hay que faltar más viernes de eh, hacer el programa y hay que pasar los jueves, la verdad que tampoco, la idea no es mala. La, un, ¿sí? la única pena es que en esta ocasión. que la anterior vez sí que lo pude avisar los, a la gente que me escuchaba, pero esta vez solo pude avisar un poco por lo que es por internet, al, eh, está colgado en la página y esto, pero vamos, los que me escuchan por el transistor y no acuden a internet, que son los oyentes, que son mis favoritos, sí. que yo siempre lo digo, que, que los oyentes que más me gustan son los que me escuchan por la radio, Eh, y no por internet pues eso seguramente salvo que encienda la, esto de casualidad pues no se van a dar cuenta pero bueno pues eh, esta ocasión se lo perderán ah, a ver pues, si consigo un día grabar no meterlos todos de a la página es por no subirlos sí tiene pero, pero, precisamente fue, aquí el, usted, el pistolero tiene me pidió todos los programas que tenía y se lo pasé hace dos tres semanas todos los que había hasta entonces para subirlos pero todavía están ahí en stand by pero bueno, pero, bueno. arriba pero fuego ah, no sé vago, pero sube los no, no sé hacerlo. pero es muy fácil no pues... tiene ningún is... cago a la mar y más más tuchas ah, bueno, inglés pero entonces como usted es formador usted, usted fórmeme, me en el asunto no yo soy formador a cambio de dinero tío vamos a ver <risa> va a ser esto voy a formar aquí gratis hombre no de eso nada cago a la mar No, pero falle el favor que, que, que, que llena más estoy haciendo lo que te dice ahí. Y ya, se además hago yo que no tengo ni puta idea de inglés. No, además yo creo que están evolucionando bastante los el programa si ya tengo bastantes y los y yo creo que cada semana suelen ser yo mejor que anterior siempre hago una suelto que no me convence el todo pero bueno <risa> creo que la cosa va evolucionando. Pues bueno, anda bueno ¿cuál fue el que sentí el otro día? si me ahora piensan no te digo yo el programa empezó con hablando de los mis problemas neurológicos ¿eh? y, y me temo que va a acabar de la misma manera porque sé que sentí uno que decía mira qué guapo está quedando esto y no me acuerdo de lo que era ya, es, cuando ven que es problemas neurológicos si y escuchan este mechero que hoy de vez en cuando no no es él piensa que puede indicarlo en un gel el que el que utiliza ese mechero Ay, dios Bueno, anda, nada, vamos a despedirnos Ya sabes que te has Invitado a, a volver a este Empecé el programa diciendo que esto que Parecía más la plaza pública De la Radio Cuca, la, el ágora De Radio Cuca, sí, porque pasaban por aquí Es un ágora, además aquí la gente aparece Hasta sin avisar, yo sí, creo sí, sí. Y además sin, sin problema, yo ¿eh? la gente que viene eh, Pasa, pasa, quítase bien ¿eh? Estamos aquí en pardo orina charrando y tal, tal Esa de puta madre ¿eh? Eh, y bueno, te has de puta madre de este yao y espero que te es de puta madre también los de los del otro yao. Y bueno, yo como siempre ya sabéis que me despido siempre de la, de la misma manera. Y que yo, pues, bueno, pues, a, a toda la gente que sintió la nadonia esta noche, dame igual que lo sintieran, por 107.3 de la frecuencia modulada. Y un saludo muy grande para todos los que lo sintieron así, un saludo muy grande también para todos los que lo sintieron en el .radio Motor y un también para todos los que lo sientan cualquier otro día, que no sé haya esta noche del 24 de abril. Un saludo para todos y sí, ya sabéis. Tenéis cuidadín y que en un bosco ya. Venga, hasta la semana que viene ¡Qué vergüenza que todo lo que te han contado, todas las mentiras que te hecho tragar en el colegio, el señor maestro solo ha servido para que ahora sepas que esto es un cabreo, pura y simple tomadura de pelo.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 de nadie, ni hacer memoria e averiguar la verdadera historia, cuanto más arriba y más atrás, mira y verás cómo te sorprende el poco disimuló con que todo el mundo cambia de chaqueta, guata, cabardina pero nunca de gallumbos, y solo a una pisándote las chepa, rompla, trinca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 Tu silencio da lectura que te dio primero. un a la disidencia piensa y que no te cojan, que no, no, que no te cojan, que no, que no, que no te cojan, que no, te cojan, que no, que no te cojan, que no, que no, que no te cojan.